El domingo 17 de mayo, Galilea Montijo y Roxana Castellanos le jugaron una broma v i p a a Sami. Varios jueces se quejaron por la actitud de estas dos personas hacia Sami. En fin, se soltó el chisme. Bueno, ya se tomaron cartas en el asunto. llama el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a los medios de comunicación para que utilicen los espacios para promover una cultura de la no discriminación. Cabe resaltar la importancia y responsabilidad que tienen los medios masivos de comunicación en el desarrollo democrático y educativo en sociedades igualitarias, donde el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas debe estar por encima de intereses comerciales. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRE inició una queja por presuntos actos de discriminación cometidos en agravio del comediante conocido como Sami durante la transmisión televisiva del programa Hazme reír y serás millonario. En este sentido, el Consejo, presidido por Perla Bustamante, hizo un llamado a los medios de comunicación para que utilicen los espacios para promover una cultura de la no discriminación y evitar la reproducción de modelos sociales y estigmas que atentan contra la dignidad de las personas. También encontramos esto en el mismo blog de El Universal, a ver qué opinan. Es una convocatoria para reclamarle a Televisa por la discriminación hacia s a m m y en el programa Hazme Reír. 1. Aquí hay una carta. l e a n l a Circulenla. Si están de acuerdo y quieren firmarla, por favor manden un correo almundo.com e d a a g m i l para incluir su firma o háganlo a través de un foro que hoy se abrirá en www.eluniversal.com.mx. La haremos llegar a la producción de ese programa, a sus conductores, a directivos de Televisa, a los medios de comunicación. o Bien, mándenla a ustedes por su cuenta, añadiendo y quitando lo que quieran, mandando un mensaje personal si así lo quieren a los siguientes correos de la producción. Santiago Galindo es galindo.arroba televisa.com. 12 mx. Rubén Galindo, su secretaria, n o e m í Mancera, dice que a través de ella Mancera.arroba televisa.com. 12 mx. Si se deciden por la anterior iniciativa, ojalá también manden una copia de su carta almundo.arroba gmail.com. 2. Como leerán en la carta, ya se pidió la intervención del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, quien tiene que seguir estos casos de oficio. Y bueno, daremos seguimiento. 3. Propondremos este programa para que gane el antipremio de un concurso llamado Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo, sobre el cual pueden leer aquí. El antipremio se explica así. Se otorgará, a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y barra o público en general, una mención denominada antipremio a las campañas publicitarias o a cualquier tipo de mensaje que en el que se perciban prácticas discriminatorias por cualquiera de los motivos que se señalan en la convocatoria. Para calificar estas propuestas, el jurado tomará en cuenta la intención explícita e implícita para reproducir y/o crear situaciones de discriminación a través de imágenes y/o mensajes. Las organizaciones de la sociedad civil y/o público en general podrán enviar hasta cinco propuestas de cualquier medio. Los invito, también, como público en general, a que propongan este mensaje para que ganen el antipremio. 4. La CDHDF se ofrece a dar una plática de no discriminación y derechos humanos a la producción y actores de Hazme Reír. Creo que Galilea y Roxana hicieron la broma de buena fe, ignorando con ella que cayeron en discriminación. Es una buena oportunidad para sensibilizarlas al respecto, para explicarles por qué es un trato discriminatorio. Ojalá también otros productores de Televisa se animen a tomar la plática. Para saber más sobre esta iniciativa, lean el blog del Universal, ya que, si está bastante largo, pues abarca muchos aspectos de la discriminación y la empresa televisa.